c o m e r í a s Chapulines? Obviamente. c l a r o q u e s í Recibimos a Mauro Monteiro. ¿Cómo andas, Mauro? Buen día, Cintia. Buen día, Lautaro. El equipo y la audiencia, ¿cómo andan? Bien, ¿vos por dónde estás? Bueno, estoy aquí en el barrio Procrear, en la plaza Carlos Fuentealba, porque aquí se está realizando una intervención artística en la plaza, en las veredas. Y también Utelpa organizó un pequeño acto por los 16 años del de asesinato del maestro en Neuquén. Estamos aquí porque hay representantes de Utelpa, como decíamos, pero también representantes del, del Consejo Deliberante. Está la. La concejala Lorena g u a y q u i a n y también este, Mariano Rodríguez Vega. Y se hizo un pequeño homenaje contando este, la historia de Carlos Fuente Alba, toda la actividad que se está desarrollando. Y también están en este momento、eh, interviniendo las veredas de esta plaza Carlos Fuente Alba con, este, con algunas pintadas, con algunos, este, algunos carteles y también algunos mensajes que quedan en este, en este lugar. Que está quedando muy, pero muy lindo. Y también están、eh, pidiendo por、eh, justicia total por la causa Carlos Fuente Alba, que tiene que ver con、eh, conocer los este, responsables políticos del de asesinato de Carlos Fuente Alba. Están en este momento hablando las、eh, titulares de UTEL, p e en este caso Roxana Gugliara, si les parece, la, las escuchamos. Eduardo Galeano. Dice que Fuentealba es un m e r i o Exactamente,、eh, 4 de、incómodo. abril, 16 años del asesinato de Carlos Fuentealba en Neuquén. Y este año, un año muy particular, porque se pudo abrir la causa Fuentealba II, en la cual se juzgaron a los jefes policiales que actuaron en ese operativo en Arroyito y fueron eh, condenados eh, por la justicia neuquina. Por ser los responsables de idear el operativo Arroyito que terminó con el asesinato de Carlos Fuentealba, con la persecución de maestros y maestras y con docentes heridos esa noche y heridas esa noche.、Eh, como UTELPA estuvimos acompañando los juicios,、eh, viajamos en dos oportunidades durante la instancia del juicio, pudiendo entrar al, al recinto y ver en qué contexto se llevó a cabo el、eh, mismo. para compañeros、um, los compañ Compañeros y compañeras de ATEN, para Sandra Rodríguez, la compañera de Carlos, para sus hijas, se hizo justicia, se hizo justicia en este pedido de justicia completa y para toda la docencia, porque Setera toma la causa f u l t e Alba como una causa nacional y todos los gremios de base desde el primer momento acompañamos. Decimos que la protesta social no se puede criminalizar, no se puede perseguir a las, los trabajadores, no se puede matar a un maestro. Y esto creo que es un antecedente fundamental para decir que el Estado、eh, tiene que garantizar、eh, que cuando el pueblo está en la calle, la represión y la muerte、eh, es inadmisible. Y esto es el mensaje que, que queda con, esta, con este juicio. Roxana, ¿y ahora quieren ir por los responsables políticos? Exactamente. En un primer momento,、eh, desde el primer momento, quien gobernaba la provincia era Jorge Sovich. Y bueno,、eh, la idea de, de compañeros y compañeras de Aten y de quien acompaña a s a n d r a Rodríguez sus abogados, este, están planteando、eh, la responsabilidad política e ir por, esta,、eh, este, por los responsables políticos. ¿Qué tan presentes están los reclamos de aquel 2007 hoy? Bueno, estos compañeros y compañeras、eh, habían hecho un paro y venía, iba, estaban en un conflicto de larga data por cuestiones salariales, una, paritaria que, una mesa salarial paritaria cerrada, por condiciones laborales, por infraestructura escolar, por más cargos, y esa era la lucha que habían emprendido durante todo ese año, que finaliza en, este, en esta marcha en Arroyito y con la muerte de, de Fuente Alba. A partir de ahí,、eh, Pudieron sentarse a negociar, pero bueno, fue realmente muy duro y muy difícil para ese sindicato y para esa docencia neuquina、eh, poder avanzar después y sostenerse y fortalecerse a la hora de seguir discutiendo condiciones laborales y salariales. Y hoy es un sindicato como la UTELPA que este, día a día lucha por los derechos de trabajadores y trabajadoras de la educación. También hay una convocatoria de artistas n o para este, un poco homenajear, pero también para ir, seguir recordando la lucha de, de Fuente Alba. Sí, desde el área de comunicación de la Cetera está convocando a todos los gremios de base para una convocatoria artística y cultural muy importante, muy interesante, porque, bueno, como decíamos recién. Más allá de, del fallo histórico, creemos que el arte y los docentes,、eh, sumados a esta convocatoria que tiene que ver con la composición musical, con afiches, fotografías, pinturas, distintas ramas, están las bases en, en nuestra página web. Pueden sumarse a dejar viva、eh, en la memoria la, la historia de Carlos Fuentealba, la historia de la lucha. Ahí pueden elegir los ejes. Va a haber、eh, reconocidos artistas en los jurados: León Gieco, Teresa Parodi, Víctor Heredia, los compañeros y compañeras de hijos. Bueno, de cada una de, la, de las ramas de las que se puede participar, hay gente reconocida en el ámbito nacional que va a estar como jurado. Así que, bueno, estamos felices de poder convocar a todos los docentes que se sumen. Y recién está empezando esa parámetro. A partir del 4 de abril y la convocatoria va a durar hasta el 15 de julio, pueden subir las, las obras a la página web, pueden consultarnos permanentemente y es para todos los docentes afiliados y afiliadas a cualquier gremio de base de la CETERA. r o r a e ¿no te pregunto de otro tema? Nosotros estamos en vivo para Radio c a r m e、eh, s La situación de la supuesta mala liquidación、eh, de este último aumento en p a r i t a r i a d e s d e la UTELPA están pidiendo la r e p e r t u r a de paritarias o no? Eh, nosotros firmamos un acuerdo paritario y ese es el acuerdo paritario que salió homologado al acuerdo paritario que nosotros explicamos a nuestras bases respecto de, de qué es lo que se acordó en la paritaria. Y en este sentido,、eh, bueno, estamos viendo qué está trascendiendo con los demás sindicatos, así que nosotros、eh, aprobamos esta, esta pauta de acuerdo a, a cómo lo, lo negociamos y lo discutimos. Eh, por el momento estamos después evaluando y viendo, conversando con los compañeros y las compañeras, pero por lo pronto hay un acuerdo que está homologado, que es este mismo que explicamos en las escuelas. s n o sea, no, no, no para, para UTELPA liquidaron de acuerdo a, la, a, la,、eh, a cómo firmamos nosotros en, en la paritaria salarial docente. O sea, no, no hay ningún reclamo respecto a eso, puntual. Nosotros estamos,、eh, nos estamos informando respecto de lo que está pasando. Nos reuniremos, como siempre, nos reunimos, para analizar y para conversar respecto del tema. Pero la liquidación se hizo de acuerdo al, al, al, al acuerdo. Bueno,、eh, ahí escuchábamos Cintia,、eh, a Roxana Gugliara. Bueno, primero hablando sobre. El acto、eh, oficial de, de la recordación a, a Carlos Fuente Alba y después de esta situación puntual que es más、eh, coyuntural de todos los días, que tiene que ver con el reclamo que está haciendo en este caso la intersindical pidiendo la reapertura de paritaria por una supuesta mala liquidación del de,、eh, acuerdo paritario de los aumentos que se dieron enero, febrero y marzo. Y ahora este UTELPA、eh, casi al unísono con、eh, UPCN que está diciendo que se liquidó bien. Uh -huh. El acuerdo paritario y por ahora no están pidiendo una reapertura de paritario. Bien, sí, la verdad es que es extraño eso, ¿no? Porque la mayoría de los gremios ha corroborado que está bien liquidado. Entonces, ¿dónde, estaba, ¿dónde está el error? ¿no? Todavía la, la, la consulta, la pregunta. Está difícil de explicar porque creo que hasta, es, hasta la gente de la intersindical、eh, tiene algunas dudas para poder explicarlo.、Eh, la gente, Recién hablábamos en, en, en la previa con, con la gente de Utelpa y ellos、eh, dicen que todos los números les dan exactamente lo que se firmó. Si es que hay otro acuerdo. Este, verbal, como, como este, están este, diciendo también, o hay algunas, algunas versiones que es algo increíble que una paritaria se, se acuerde verbalmente, no, no lo、claro. desconocen desde、claro. UPCN y también ahora desde UTELPA. Por eso es que、eh, siguen las negociaciones en este caso entre la intersindical y el gobierno provincial, que por lo que dijeron hasta ayer, insiste el propio oficialismo que se habría liquidado bien. Muy bien, Mauro, muchas gracias. Nos reencontramos, hasta luego. Nos reencontramos, luego. bueno, ahí estaba Mauro desde el barrio Procrear en un acto de recordación del maestro Fuente Alba. A mí me parece a veces insólito tener que decir: no, no hay que matar maestros,、eh, pero bueno, hay que decirlo. Ya venimos.